Cuando me invitaron a, a diseñar la metodología y los espacios de este de esta mesa de trabajo y yo soy arquitecto sí y he trabajado mucho con proyectos urbanísticos y urbanos y también he trabajado mucho el tema de vivienda ¿sí? y en algún momento me tocó trabajar renovación urbana. Y de ahí me, se me crearon muchas dudas, muchas inquietudes. porque cuando hablamos de la renovación urbana directamente empezamos a hablar de que tenemos que mejorar el barrio y que el barrio hay que recuperarlo y que las cosas tienen que cambiar, que porque el futuro del barrio tiene que ser así? Y de alguna manera me encontré con muchos, muchos líderes comunitarios que ya venían soportando ese asunto de que el barrio tiene que cambiar y que el barrio tiene que cambiar de afuera hacia adentro, o sea, desde una visión externa, decir cuál es el futuro del barrio pero pues como a mí me tocaba trabajar y me tocaba trabajar también con la institución entonces yo me preguntaba, pero a ver esta gente que está pensando la ciudad y que está pensando el futuro del barrio pues no tiene ninguna mala intención Y ellos están desde su saber técnico, están pensando y haciendo los cálculos para lo que puede ser el futuro factible de los barrios. Pero cuando eso llega al territorio, de repente no tiene ninguna coherencia con de cómo se ha construido las cosas. Entonces es como si todo empezara de nuevo, como, como si la renovación urbana fuera una cuestión de empezar de cero entonces sin reconocer eso que se ha construido y esa historia eso es lo único que empieza que a generar especulación y la especulación es el formato de violencia de la renovación urbana porque genera miedo y desintegra, cierto divide y vencerás eh, Se está hablando del hábitat de renovación urbana de mejoramiento integral de barrios quiero referirme a esos tres temas juntos. La renovación urbana es una forma de la ciudad crecer y tener sus eh, digamos sus espacios de desarrollo como tiene cualquier ciudad. Lo que tiene es que la renovación urbana debe la ciudad de posicionarla en espacios que realmente tengan que tener renovación urbana, porque Moravia no es uno de esos. La ciudad tiene que buscar los espacios que están perdidos o sus lotes, el inventario de lotes que tiene la ciudad para hacer su renovación urbana y darle como una oportunidad a la misma ciudad de crecer y de redensificarse puede en altura sin agredir sus pobladores entonces la ciudad obvio tiene que crecer pero tiene que crecer en un orden en que la ciudad sea para todos que sea una ciudad incluyente que sea una ciudad vinculante entonces no es que en Moravia no estemos de acuerdo con la renovación urbana ¿quiénes somos nosotros para no estar de acuerdo con la renovación urbana? es que se puede dar la ciudad es muy grande, la ciudad no solamente es Moravia, pero la renovación urbana en Moravia es un ataque frontal a la población. Si estamos hablando del hábitat, que es Moravia hoy en cuestión de hábitat? Moravia hoy es una dinámica comunitaria casi que al 100%. Nosotros orgullosamente decimos tenemos las tres Moravias, la moravia de la mañana, la moravia campesina que se levanta, las carretillas, las frutas, la dinámica de la gente a trabajar, que van a la estación del metro, que caminan eh, por los senderos de las ciclorutas y esa es la moravia de la mañana. Tenemos una moravia en la tarde con estudiantes, el centro cultural, las canchas de fútbol, los colegios en la tarde mañana hacer ejercicio y en la noche la rumba segura. Entonces tenemos las tres moravias, una moravia que vibra las 24 horas en su dinámica, en su gente, cua mil habitantes en este pedacito de tierra. Entonces para nosotros el hábitat es lo que nosotros hemos creado. ¿Cómo habitamos el territorio desde las diferentes culturas en Moravia? Tenemos todas las colonias casi que del país. llegamos Vimos un día llegar por la terminal del norte a nuestro territorio ocho buses del desplazamiento de Caicedo. Nos tocó todo el desplazamiento de los indígenas. Los adoptamos en el Cerro Moravia. No teníamos casa. Los del Alto Andágueda... 126 indígenas No se me olvida ese número Allá armaron sus eh, ¿Cómo se dice? Eh, hamacas Sus hamacas en los árboles Porque nosotros no éramos nadie Para construirle rancho Ni nada, nosotros no tenemos que ver Con esa invasión del morro Entonces no teníamos donde En esa manga se acomodaron nuestros indígenas Luego tocó hacer una acción Porque ya se venía la tribu completa a devolverlos por, para el Alto Andague allá con las autoridades del momento. Convivimos con los indígenas, aprendimos de su lengua, aprendimos de sus costumbres. Moravia se permea de todo lo que llegue al territorio para construir el hábitat. Entonces, en este momento, que a nosotros nos digan que nos tenemos que ir a reiniciar desde cero un nuevo hábitat, les tenemos que sacar factura. Porque el Cerro Moravia se desocupó y yo siempre, como le digo al compañero, yo siempre hablo en un 50-50. Para unos fue muy bueno, para otros fue muy malo. Fue muy bueno estrenar apartamento. Fue muy malo ir a Pajarito a aguantar hambre. Entonces, cuando hablamos de ese nuevo hábitat, nos encontramos con que nuestra comunidad llegó a un terreno donde perdieron la ciudad al ser excluidos del SISBEN, del sistema de salud, y unas guerras que no eran de ellos. Ya teníamos nuestras propias guerras. Nosotros sabíamos cuál era nuestra propia guerra. Porque para nadie es una mentira saber que Moravia tiene sus propias dinámicas al interior, de, de, de los grupos que habitan esta ciudad. Allá no. Los moravitas fueron estigmatizados completamente. Llegaron a un territorio que no era de ellos. Y fueron casi que señalados por el solo hecho de ser de Moravia. Entonces, sobre esta invitación sobre el hábitat, les quiero como que hagamos una pregunta. ¿Qué entendemos por hábitat, cierto? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de hábitat? porque, por ejemplo, fue una palabra que se inventaron en su momento los ecólogos para entender cómo vivían unas especies, unos, unas especies de aves, cualquier especie, trataban de entender que no podían estudiar las, las especies solas, sino que tenían que entenderlas en unos entornos mucho más amplios. Hábitat nos refiere a los hábitos, que hacemos cotidianamente, dónde nos movemos, dónde vamos a comprar las cosas del día, del, del día a día, dónde vamos a trabajar, Donde compartimos con otras personas Es decir, la palabra hábitat encierra en sí misma No solo una cuestión de, de que a veces se entiende solo como la vivienda Cierto, como que las paredes hacia adentro El hábitat es ese otro entorno, es ese es otro contexto Donde sucede nuestra vida diaria, cierto Y donde finalmente esa vida diaria se cruza con la vida diaria de otros y donde se generan espacios de encuentro, de conversación, de intercambio comercial, de intercambio productivo. Eh, entonces creo que en esa misma palabra, entender el hábitat como un hábitat, como los hábitos. ¿Cuáles son nuestros hábitos? Y Luz ahorita hablaba, los hábitos también están marcados por las culturas de donde, de donde estamos formados, ¿cierto? Y muchas veces empiezan a hibridarse con las otras. Precisamente cuando uno empieza a pensar cómo mapear todos esos hábitos, ¿Cierto? Imagínense ustedes cuáles son sus hábitos, ¿por dónde se mueven en esta ciudad? ¿Se mueven solo en Moravia o salen de esos límites de Moravia? ¿Cierto? Entonces ahí es en donde empezamos a entender que Moravia no se puede entender solo hacia adentro, sino que hace parte de, de, de la ciudad porque nosotros hacemos parte de esa ciudad Entonces creo que la, la, la conversación tiene que ver es, ese Moravia en relación que le da Moravia a la ciudad también, cierto? Que muchas veces es lo que decía Panric, muchas veces se entiende como Bueno, vamos a hacer algo por Moravia, entonces llegan las instituciones y no sé qué Pero por el contrario, es que Moravia ya hace, todos los que estamos acá O sea, para mí Moravia por muchos momentos también ha sido un hábito, cierto? Estar acá, estar, moverme por, por diferentes momentos Entonces empezar por esa, por esa conversación, son los hábitos ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿Cómo nos, nos encontramos? ¿Cuáles son nuestros lugares de, de amor, de aprecio, de emoción que nos conecta no solo con los límites del barrio, sino más allá? Cierto, y creo que ahí también empieza como a, a radicar la conversación. Hablar de Molavia es hablar de la ciudad, porque todos hacemos parte eh, de esta ciudad. Bueno, yo creo que para concluir y de pronto adhiriendome un poco a la, a la intervención anterior, Sí, lo más importante es hacer ese, ese inventario propio, o sea, conocernos, saber qué, qué riquezas tenemos, cómo estamos, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que… o sea, qué tenemos no solo para tratar de defender un imposible, sino presentarnos con un patrimonio, común o sea toda esa riqueza que tenemos desde lo cultural desde lo que podemos aportar a, a, al tema de ciudad lo que podemos aportar al tema al tema de familia entonces hacer ese inventario es lo más importante pero para hacer ese inventario tenemos que volver a poner los, los pies en la tierra asesorarnos deja escuchar dejar que nos que nos orienten orientarnos no tratar de, de, de avanzar solitos y como la la como, como ciegos bonito, ¿no? Pero cuando se trae la administración, hay que saber para qué se trae. Cuando se trae la administración, hay que traerla y decirle, vea, esta es la riqueza de Moravia, en lo cultural, en lo físico, en lo espacial, en lo en familia, y mostrarlo. Pero mostrarlo con, con hechos, mostrarlo con propuestas. Y ahí sí trae la administración. Consejo, no trae la administración sin tener armas en la mano, y ojo con la palabra que dije, porque es ese patrimonio, es ese inventario, es esa asesoría, es esa, esa conciencia de, de, del hábitat y de los hábitos de Moravia. Tener eso muy claro le ayudaría mucho a una intervención. De resto, sería una discusión más que se diera en un escenario. Hoy estamos hablando del hábitat porque el hábitat tiene que ver directamente con reconocer el escenario que somos, la memoria que necesitamos y la memoria en función de poder de reconocer nuestro patrimonio común, como dice Luis, ¿cierto? Y ese patrimonio común, ¿cómo es qué datos tiene para poder hacer resistencia, cierto? Y no resistencia desde las ganas de poner una posición de como, como de político y como de, yo tengo la razón, sino porque es una es una evidencia clara y de verdad son es el valor convertido en dato. ¿Sí? No es solo como el que hable más y el que hable mejor.